Saludos desde Radio Alama en Internet. Les habla Rodrigo. Y Elena. Ahora, en Alama Comunicación, nos vamos a detener en una figura histórica eh, relevante de nuestra comarca. Sí, concretamente del Llano de Zafaraya. Exacto. Hablamos de Francisco Jiménez Molina. Más conocido, yo creo que por todos, como Frasquito Matacán. Ese es. Un nombre que, bueno, resuena mucho en ventas de Zafaraya y alrededores. Y no solo por ser un maestro albañil excepcional que lo era que lo era, sí, sino también por su talla humana y eh, su papel como alcalde republicano. Precisamente. Un hombre recordado, según se cuenta, por ser afable y solidario, con unos principios éticos muy firmes. Sobre todo en una época tan convulsa, ¿no? La Segunda República, la Guerra Civil, hasta febrero del 37. Sí. Y es una figura sobre la que, además, eh, recientemente se ha propuesto un homenaje en ventas. Así que vamos a conocer un poco mejor su historia. Pues sí, basándonos en la información que tenemos recopilada y disponible en Pues fíjate, Elena, la historia de Matacán está eh, marcada por la paradoja. Y por la represión, claro. Totalmente. Era defensor de la legalidad republicana y, sin embargo, tras la guerra, los sublevados lo acusan de ayuda a la rebelión. Es Totalmente. tremendo. Se enfrentó a un juicio sumarísimo, ¿verdad? Con peticiones de pena de muerte. Hasta en tres ocasiones, sí. Eso es lo que se indica. Y lo increíble es que, incluso en ese contexto tan terrible, sí. su integridad fue reconocida. O sea, al final lo condenaron a seis años. ¿Seis años por auxilio a la rebelión, por... que comparado con la pena de muerte? Pues casi benévola, sí. Y parece que fue gracias a que quedó demostrada su honestidad, que no estaba implicado en delitos de sangre ni económicos. Ya. Algo parecido pasó con Félix Herrero en Zafarraya, creo recordar. Sí, son casos eh, donde la conducta personal pesó mucho. Y se menciona también que hubo gente influyente de ventas incluso cercanos al nuevo régimen que intercedieron por él. Sí. Don Pablo de Jonghe, don José de Santa Cruz. A ver, la familia siempre agradeció ese apoyo, lógicamente. Claro. Pero todo apunta a que su conducta intachable fue realmente la clave. Y bueno, quizás también el contexto internacional, ¿no? Hitler perdiendo la guerra. Eso pudo influir en que lo liberaran antes. Es importante, creo, valorar a Matacán más allá de su ideología. Que la tenía, claro. ¿De izquierdas? Sí, sí. Alineada con su sentido de la justicia, de la solidaridad. Pero hay que verlo desde su humanismo, ¿no? Su impacto real en ventas. Cuéntanos un poco de sus orígenes. Pues mira, nació en 1896. Su padre también era albañil, Matacán el Viejo le llamaban. Ah, mira. Y él aprendió el oficio trabajando en la reconstrucción de ventas después del gran terremoto de 1884. Y también en carreteras. Y se casó con Soledad Moreno Martín. Tuvieron muchos hijos, ¿no? Doce hijos, pero sobrevivieron cinco. Eran otros tiempos, claro. Y él se convirtió en un maestro de obras de mucho prestigio. Sí, eso consta. Obras importantes. Pues sí, el Puente del Ferrocarril en el Boquete, por ejemplo, o el Hotel de la Estación en Ventas, que tenía unas escaleras muy singulares, por lo visto. Ah, sí. Y el Puente de Moraleda sobre el río Cacín, ya en el 33, y además formó a muchos aprendices. Y con la llegada de la Segunda República le eligen alcalde de Ventas. Efectivamente. Y durante la guerra presidió el comité de abastecimiento. Una tarea complicadísima, imagino. Gestionando requisers, ¿no? Con vales republicanos. Eso es. Oh, no. Vales que luego nunca se pagaron, claro, y que se usaron en su contra en el juicio. Ya me imagino. Pero incluso ahí… Eh. destacó por su rectitud. Hay episodios que lo demuestran, sí, como cuando defendió a Miguel el de Miguelico de Zafarraya. Sí, de unas acusaciones falsas de traición, simplemente porque incluyó a familias de huidos nacionales en el reparto de alimentos. Fíjate qué humanidad. En plena guerra civil. Y la frase aquella de Manuela revola fantasías en esa reunión. Es terrible. Sí. sí, vamos a quemar a todos los ricos, pero los vamos a emprender con probes que están más resecos y arden mejor. Es, uff, refleja la locura de la época. Y también intentó ayudar a un joven de familia conservadora, ¿no? Pero no pudo evitar que lo fusilaran. No pudo, no. Lo fusilaron en Málaga durante los bombardeos nacionales. Una muestra más de esa ley del ojo por ojo. Terrible. Ya antes, en ventas, habían pasado cosas muy confusas con el capitán Germán González y las muertes de Mariano Jiménez y Carlos Peci tiempos muy oscuros. Y cuando las tropas nacionales toman el llano, en febrero del 37, Matacán huye. Sí, en la terrible desbandada hacia Almería, ese éxodo masivo. Pero volvió a ventas después de la guerra. Confiando en su inocencia. Sí, una decisión valiente, pero... Pero le esperaban las denuncias. Claro, múltiples denuncias. Y lo detuvieron. Fue un periodo durísimo también para su mujer, Soledad. Que además sufrió una tragedia personal terrible. Sí, la pérdida de su hija pequeña, Rocío. Parece que hubo un incidente con el guardia que custodiaba a Frasquito. Una desgracia enorme, sumada al juicio que él afrontaba en Granada. A pesar de todo, lo liberan en 1943. Y lo sorprendente es que no se esconde, ¿no? Vuelve a la carga. Para nada. Retomó su vida, su oficio, su papel en la comunidad. Construyó el Cinema Palma en Zafarraya, que se inauguró en el 48. Anda. El cine Palma. Y en los años 50, fíjate, construyó muchas escuelas rurales en la provincia de Málaga, en Ventilla de la Leche, Las Pilas, Venta Baja, un proyecto del cardenal Herrera Oria. O sea que siguió trabajando y siendo una referencia. Totalmente. Hasta su muerte en 1970. Incluso influyó en la emigración de los 60. Muchos venteños se fueron a la Costa del Sol y parece que él tenía contactos allí y ayudaba. Y su mujer, Soledad, siempre a su lado. Un pilar fundamental. Sin duda. Una mujer fuerte, resistente. Murió plácidamente, dicen. Y justo antes le dio un consejo a su nieta Sole. Sí, sobre hacer las cosas bien. Repasa las cosas una y diez veces. No repares en el tiempo que pierdes, sino en el que ganas si aprendes a hacer las cosas bien hechas. Qué bonito. Casi define su filosofía de vida, ¿no? Esa búsqueda de la excelencia. Podría ser, sí. Esa areté que decían los griegos. Una muerte serena, casi elegante, después de una vida tan intensa. Pues sí, una vida intensa. La de Francisco Jiménez Molina. Frasquito Matacán. Un ejemplo de integridad en tiempos muy, muy difíciles. Cuya memoria yo creo merece ser recordada en nuestra comarca. Historias como la suya, ¿eh? nos invitan a reflexionar sobre nuestro pasado y pueden encontrar más detalles, más información sobre esta figura en nuestra web. Eso es todo por ahora, seguimos trabajando para ofrecerles más información. Con Juan Cabezas a los mandos técnicos, controlando que todo suene bien. Hasta la próxima. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alama en Internet.